Bueno, la verdad que gran alegría de recibir a la invitada de hoy eh, Volver a conversar con ella Para estar hablando nada menos que del Quillú Que nosotros hablamos mucho Pero hoy lo vamos a hacer desde otro lado Porque el balneario Quillú está cumpliendo 70 años 70 años del balneario Quillú Y el contacto es con la presidenta De la comisión de festejos de estos 70 años Festejos que ya empezaron que es Viviana berna Buen día, Viviana. ¿Cómo andás? Bueno, Ángeles, qué gusto. Mira, en, en, entre que estaba en línea, digamos, esperando y todo eso, tenía tantas cosas para empezar a decir, sí. pero viste que se van cambiando. Sí, exactamente, es así. <risa> Primero decir que, bueno, un gusto estar con ustedes. Eh, conozco desde la cortina hasta <risa> la presentación. Es, y en cualquier momento aparece tu voz ahí. Sí. <risa> Sé que también todavía existe la voz, un poco más joven. Qué sí, bárbaro, qué bárbaro. Pero bueno, quiero hacer una acotación. No soy presidenta de la Comisión de no Festejos. La, no hay presidente, digamos. Ahí está, bueno. Llamemos, llamemos vocera o, o como quieran. Pero pero bueno, nada. Claro. Estamos eh, aquí en Quijú, sí, cumpliendo 70 años, de eh, que fueron vendidas las parcelas por un banco, digamos, y <coughs> se constituyó como Quijú verdad claro, claro. antes había ya pobladores en, en esta zona eh, qué bueno que, que viviendo de otra manera sin es el nombre no eh, pero sí sí estamos en los festejos el quince, el 14 de marzo es el día que central digamos pero bueno estamos trabajando mucho para que no sé para que yo en este momento que es verano además y sí. y viene más gente tenga como más actividades que tengan que ver sí. con los festejos también. Por lo que vemos además, Viviana, eh, no es, uno dice, van a festejar 70 años y ponen un escenario, cantan 10 artistas y está. Uh -huh. Acá no. ustedes están revolviendo, digamos, y removiendo historia, eh, sí. testimonios de gente en las distintas épocas, de todo, sí. ¿no? de, de la riqueza sí. que tiene Kiyu, además. Sí eh para esto eh se conformó de entrada eh, cuatro eh, subcomisiones, una que es cultura e historia que se está encargando justamente de recolectar y recoger testimonios y todo el material que hay viejos fotos eh, cassettes, videocassettes, <ríe> y esas cosas que hay que, sí sí que hay que digitalizar mucho que por suerte lo, lo ya, ya tenemos cómo hacerlo y se va a realizar eh, seguramente para para los últimos días se, se tenga como una especie de... No, no, no digo documental, pero sí algo que recopila todo lo que se conoce, lo que se tiene de Kishu, y desde lo más viejo hasta, hasta bueno, lo de ahora, por supuesto, ¿no? Claro, de claro. Ahora, todo móvil, redes sociales, pero bueno, eh, hemos recopilado un muy buen material. Después también está la subcomisión de ciencia y ambiente, que han hecho unas cosas preciosas, ya han hecho... Eh, una salida a las barrancas con, con los escolares, porque tenían casado antes de que se fueran de vacaciones, y bueno, hubo unas charlas preciosas de paleontología, de arqueología, de geología para los gurises, que la verdad es que funcionó muy lindo también, y, y desde, desde esa, su comisión de ciencia también se hizo, eh, no sé si se enteraron de que se descubrió un fósil. Exacto. Eh, Hace poco, un niño fue... ¿Reyes eh, Fede, es, no? El niño. Sí, Fede Reyes, Federico Reyes. Ahí está. Sí, sí, sí. Y, y bueno, y como eso tuvo mucha repercusión por el niño, hicimos también una charla paleontológica desde esa subcomisión con eh, Fede, el vimos que encontró el fósil, y con Sergio Viera, que fue el que encontró el, el cráneo del José fortigacia también en Quijú, esto hace muchos años, pero es el roedor más grande del mundo nunca encontrado. ¿no? Increíble, <risa> increíble, increíble eso. Eh, nosotros anduvimos sí. atrás de Sergio Viera, y finalmente este próximo sí. sábado vamos a tener la posibilidad de, ah. de conversar con él, eh, porque <risa> la riqueza sí. que hay en Quijú en ese sentido es muy grande, y es como que en el último tiempo, me da la sensación, no sé, vos dirás, como que en el último tiempo ha crecido mucho la presencia del tema Kiyu y de este valor de sus sí. barrancas ¿no? Sí, sí, yo creo que que ahora también hay más difusión no también, o sea, eh, para mí la difusión en todo esto, viste, como que hace mucho entonces ahora, digo eh, fíjate vos, el niño encontró hoy el fósil, lo tenés en las redes sociales Sí, es o sea. verdad es verdad entonces, bueno, y, y de inmediato se contactó con, con el paleontólogo Perea Eh, para que nos dijera a ver si podía ser un fósil, dijo que sí que le parecía, vino el otro día a, a, con el equipo de la, de, de la universidad para, para extraerlo y llevarlo y estudiarlo, ahora es todo más rápido, es sí, todo más sí. inmediato creo que eso juega muy a favor de todo esto, no de la puesta en valor de lo, de lo que tiene que ver con lo paleontológico, por ejemplo en Quillú porque las barrancas es, son como una ventana no al pasado cada capa de Tiene, por ejemplo, el fósil que estaba casi no, a dos metros, digamos, no, un, un metro y medio, ponele, del suelo, de la parte de la playa, que se encontró en la barranca. Este fósil encontró Federico, en realidad es de 350.000 años. Entonces, a esa altura de la barranca, lo que se encuentre seguramente es desagradable. De es muy bueno. Es, es muy, muy bueno, bueno, sí. Es muy bueno. Y esto, lo ustedes lo están teniendo, lo están desarrollando en este marco que ponen los 70 años también no eh, sí sí sí contamos con con, con el apoyo de, también y la colaboración de sin pavimento que es una agrupación que, que trata sobre estos temas que hicieron cómo se llama la agrupación sin pavimento sin pavimento y crearon algo muy lindo que eh, con realidad aumentada que lo que hicieron fue hacer como unas esculturas de José Artigacia este alrededor de este cuento que creo es que hay no me acuerdo ahora los millones de años Este, este no es de miles es de millones sí. eh, es muy fuerte. Yo, yo me confundo cuando, cuando hay tantos ceros que no, sí. no, no soy capaz. Y bueno crearon eh, unas esculturas que lo que eh, pasa es que si acercas el móvil te lleva a una página en la cual hay una animación en la que te cuenta la historia de paleontológica de, de eh, esta zona y está muy muy, muy lindolos y en colaboración con ellos porque hicimos esto de las escuelas esto con, con Federico y con Sergio y también hay algo previsto para dentro de un tiempito que tengo la cartelera, que cuando te, te cuente la cartelera te digo sí. la otra cosa que hacen. Perfecto, <ríe> perfecto. perdón eh, Y para terminar la idea, hubo hay dos subcomisiones más, una de eventos y otra de deportes, porque también hay eh, ese tipo de actividades, por lo cual están funcionando cuatro subcomisiones muy lindas y muy trabajadoras. Así que Ajá. tienen eventos, deportes... Sí. Sí, ¿Y ciencia eh, eh, ciencia y ambiente y eh, cultura e historia. Impresionante. Sí, en sí, cultura e historia, eh, yo me acuerdo sí. hace algunos años de haber hablado con poetas de allí, ¿no? Es una zona donde también se está expresando artesanos, poetas, eh, aparece allí, ¿no? Sí, sí inclusive digo, eh, hay poetas que, que, que ya murieron, por lo cual... Ya quiero decir que, que viene de tiempo no el tema de, sí. de, del lugar y la atracción que tiene yo por ahí es, con, con los nombres es donde me pierdo un poco capaz que que, que, que tendría que estar diciendo porque son un par está la plaza de las escritoras por ejemplo claro. que tiene que ver con elsadías y otras personas que también tienen que ver con la con, con que han hecho cosas y literatura eh, para que yo También eh, está eh, más en el en el tiempo, más acá en el tiempo, está Martínez Esteve, que escribió ahí que es un, un libro que se está estudiando, por ejemplo, que pasaron cosas interesantes con eso, cuando salieron los caminantes, que eso es otra historia, sí. <risa> caminantes son personas que, que empezaron a salir por Guichú a caminar y se, se, se reunían, se reúnen para eso nada más, ¿no?, para caminar. Claro. Y, y se popularizó un poquito eh, en redes y hasta niños de una escuela de Tacuarembó escribieron que estaban eh, leyendo el libro Vidaí, este que te comentaba de Martínez este y eh, Martínez Ocabrera perdón <risa> perdón qué horrible y nada, que querían conocer Tijú porque estaban leyendo ese libro en la escuela era como que, que, que muy lindo, como que parece que que Con la literatura también se está, se hace turismo no eh, sí, de alguna claro. manera todo todo puede atraer a, al turismo que creo que en un principio puede haber sido la primera intención por ejemplo de las redes de de Playa Quillú, pero bueno, es mucho más que eso. Eh, sin Perdón, duda. me fui de tema, me, me fui de tema. No, no, <risa> no, no, no, me parece que está muy en tema el asunto. Seguimos conversando con Viviana Berná, que vocera de la Comisión de Festejos de los 70 años del balneario Quillú. Bueno, eh, Viviana, buen día, te saludo primero que nada. este bueno. Buen día, que cambiaron de presentador. ¿Viste? Viste. ¿Cómo estamos? Es Marcelo, ¿verdad? Sí, sí, ¿cómo andas Vivito? ¿Bien? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Bien? Eh, Viviana, eh, esto de los festejos del aniversario sí. de, de los 70 años comenzó en noviembre, ¿es así? Sí, sí. Eh, justamente lo que les comentaba antes, con, lo, con el tema de los niños de las escuelas, tuvimos que sacar algunas cosas más antes del verano, hablamos claro. para que se pudiera hacer, y sí, comenzó en noviembre con esta salida a las Barrancas, que comentábamos sí. con la gente del sí. su pavimento, el colectivo este, pero también hubo en diciembre un torneo de tejo, que también tenía que ver, el, el tejo está funcionando muy bien en Quijú también, hay que decirlo, Qué bueno eh, sí, sí tienen apenas un año de formación, pero ya mm. están compitiendo a nivel nacional y, y hacen torneos, y les va muy bien. Sí. Eh, se estira esto sí. hasta más o menos entonces eh, el 16 de marzo exacto hasta ese día esa, eh, que es el fin de semana final digamos del el cierre de los festejos porque el 14 es la fecha digamos claro. eh, eh, no es fundación digamos todo esto son procesos no claro. pero sí fue eh, es la fecha que tomamos en la que se creó como que digamos no uh -huh. eh, esto tuvo que ver con la eh, el banco industrial y comercial de la época de San José que vendió, eh, loteó los terrenos y, y Mario Moreno, que era Mario, perdón, Julio Moreno que era la persona que, que estaba un poco atrás de todo eso eh, lotearon los terrenos y se pusieron a la venta claro. eh, el, el hecho anecdótico es que se pusieron a la venta y se vendieron todos el mismo día el mismo pues, día bueno, el mismo día, fue muy bestia, en 1955 claro fue fue tremendo colas esto era en San José no porque en principio eh, digamos que el balneario se generó desde San José claro claro no, eh, no desde libertad porque pertenece ahora pertenece al municipio de libertad pero cuando se generó se generó desde San José desde San José eso es todo un tema en San José no si sí, sí, Libertad, si sí. San José, esto es todo un... Bueno, yo te voy a decir que desde que ido acá, que, que no sé, no me acuerdo bien cuántos son, pero creo que son unos siete años, comprendí algunas cosas. Yo sí. soy de Libertad, como saben ustedes, ¿sí? sí. eh, y en Libertad siempre sentimos que el balneario era de Libertad, por supuesto, ¿no? Porque eh, venías en bicicleta igual, ¿no? Con, con, con aquellas calles de Pedregullo, y llegabas a Ordey, que era la primera clase que tenías, pero eh, Kiyu era de Libertad después viendo acá me he dado cuenta justamente por la historia que si mevís el parador chico que es la otra punta digamos que es la, la primera eh, por la entrada del 61 sí. eh, la gente lo siente más de San José y es más gente de San José tiene que ver con que la primera entrada también se realizó desde el 61 para para esto no para crear este balneario entonces bueno eh, hay como un sentimiento ahí por cercanía y por otras cosas supongo que que que lo tiene el municipio de Libertad, es el municipio de Libertad, pero creo que en la, en la gente, por ejemplo, el mayor, hay una sensación como que que también podría ser de la José, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Viviana, con respecto a los festejos, que se viene ahora para los próximos días, por ejemplo? Contanos algo de eso. Bien, te cuento que lo próximo que se viene es algo precioso en el sí. Suri, justamente, en el sí. Marador Suri, que nos proporcionaron a la Comisión de Festejos una, una cosa preciosa que es en el, el evento de más carnaval que ustedes seguramente conocen sí. que, que tiene que ver bueno con, con con algo que acercan a los barrios muy lindo con carnaval importante con muy buenas propuestas sabemos por ejemplo que de cierra la gran 7 que es algo buenísimo sí. que nos encanta sí y no tengo todavía los nombres de la de la grilla de lo que viene anterior. Eso lo tenemos hoy, pero no claro. no lo tengo ahora mismo, pero va a estar buenísimo. Eso es el sábado primero de febrero, este próximo sábado. después eh, estoy leyendo la cartelera si querés seguir que unos cuantos así ¿Seguro? seguido de actividades. Sí. sí. Dale. Bueno, el 3, el 2 de febrero el domingo próximo eh, van a hacer la inauguración de las letras porpóreas se, se van a colocar letras corpóreas en, en quiú la zona que es finalmente más o menos se, se, se consiguió en, en que podría ser es la zona del medio eh, lo que sería al lado de la plaza de las escritoras la perfect de las escritoras que, que le comentaba hoy ya sí. a ángeles. Ahí se, se inauguran las letras, se ve todo el mar Y en realidad va a quedar preciosa la foto, por supuesto ¿no? sí. Porque está el atardecer, el mar, y es un lindo punto eh, El 5 de febrero, el miércoles de la semana que viene Viene Alejandro Balvis a la bajada de Tuquilla Eso también promete ser muy interesante Exacto, el miércoles 5 de febrero El fin de semana siguiente, el 8 de febrero, será la carrera Eh, con obstáculos de eh, carrera el indio es la segunda edición y tienen eh, se hace la prácticacita de, de prefectura es una linda carrera porque utiliza las barrancas para como obstáculos justamente y, y ese tipo sí. de cosas ah, tiene una versión infantil también la carrera y eh, va a haber una premiación especial por eh, los 70 años. Eh, luego se viene algo precioso que son las tertulias. Sí. El 14 y el 21 de febrero, el 14 será en el Parador Grande de Guijú y el 21 de febrero en Tequila de Guijú, una tertulia con eh, familiares, algunos eh, de la época, eh, bueno, mucha gente que tiene muchas ganas de contar cosas de cómo cosas de cómo se vio Guijú y también tendremos seguramente música en estas tertulias que tienen que dar qué bueno eso que todas la, las memorias que se pueden rescatar no anécdotas vivencias impresionante si sí, sí, sí, va a ser divino y en realidad pensamos que tenemos previsto que sean dos horas pero estoy tan convencida sí, que va a claro. mucho eso más, se va a ir más tarde <risa> y esto sí, está sí, bueno pues... para los que fueron aquí yo, cuando eran chicos uno mm. escucha claro. muchos cuentos no de cuando claro. eran chicos iban a Quillú, que vivieron en San José y se iban a Quillú, eh, sí. y hoy no están, están lejos, pero que de todas maneras pueden participar en estas cosas sí sí, inclusive mira se, se ha dado una cosa preciosa que en esta sucomisión en esta susión en, en esta comisión tenemos gente que viene de montevideo porque la familia era venía de quiyuro y, y ellos vienen de Montevideo porque viven en Montevideo ah. hoy en día otros en san josé otros más cercanos digamos en el 61 libertad pero pero verdaderamente eh, está bueno porque eh, porque eh, está muy lindo siempre recordar eh abuelos me imagino sí, también. claro, claro. <ríe> Entonces acá se, se ha dado una, una parte muy como emocional también, ¿no? Que tiene que ver con eso con que ah, mira, yo estoy en Montevideo, pero mi abuelo tenía una casa allá. Claro. Y de repente se entraron, contactaron y bueno, y, y se están dando cosas muy muy preciosas la verdad, muy en la regla en bueno, cuanto a eso. Muy bueno. Y, y hay algunos fenómenos diferentes ahí en esa cartelera, ¿no? De lo es, de astro tenemos? Bueno, Ah, eso es una cosa muy linda. Eh, me quedan primero, bueno, es el mismo día. Mira, el mismo día que vamos a tener que correr de un lado para el otro, para el otro. Sí. Eh, se da un torneo de pesca nocturna, que es divino también. Sí. Eh, en la parte del parador Chico de Quijú, que eh, bueno, invita el club de pesca de Villa Rodríguez, pero es acá que se que se realiza y es precioso. Yo lo que pasado estuve y la verdad que en la en el atardecer empieza y es muy muy muy bonito ese campeonato de pesca y ese mismo 15 eh, va a haber astroturismo en, en balneario orde eh, y habrá eh, telescopios eh, sí, sí. también una persona eh, astro eh, una astrónoma perdón eh, no tengo el nombre acá Bueno, eh, nada, y habrá también música y otras cosas para, para celebrar, pero fundamentalmente va a haber una, una, eh, una mirada a las estrellas, ahí no hay contaminación lumínica, es un lugar precioso para, para poder ver, y más con telescopios y con una vía... Eh, atrás, ¿no? Sí. Yo creo que es una actividad que es una de las de las vedettes, de sí, la sin duda, sin duda, de la cartelera. Bueno, después viene una cosa que yo le tengo mucho mucho cariño, que creo que vamos a tener que cambiar en la cartelera el nombre porque se da para confusiones. En la cartelera pusimos parapentes/paracaídas. Sí. porque en realidad es eso, pero me han preguntado si es que puede la gente subirse un paracaídas. Claro. Y no, no pasa por ahí, no pasa por ahí. <risa> por el las dudas que aclarar. Por, Claro, creo que la cartería vamos a tener que cambiar eso porque me preguntaron ya tres personas y yo digo, bueno, da, da para confusión. Eh, cuando eh, en el 55 se empezó a hacer una campaña de publicidad de intriga para, para eh, promocionar Quijú, decían, ¿qué es Quijú? Eh, ¿Dónde queda Quijú? Eso aparecía en las carreteras, ¿no? Sí. Los carteles en la carretera con eso. Y lo que hicieron también, muy avanzada en esa época con publicidad oriental, Eh, el banco, lo que hizo fue, eh, en avionetas, en los centros poblados, tiraban paracaídas, estos es de juguete de los niños, sí. paracaídas desde avioneta con arena de guillú, y adentro algunos tenían terrenos de regalo. Es muy fuerte esto. ¡Oh, <risa> increíble esto! <risa> es muy fuerte, terrenos y también, eh, bueno, eh, cosas para construir, y, bueno, muy muy bárbaro esto, sí, sí. todo esto. ¿Cuándo Nosotros, eso. ¿Cuándo eso? fue en el 55, ¿no? Es el 55 que, que se empezó la movida de la promoción, eh, eh, es reinteresante. Entonces lo que queremos hacer nosotros en este caso es, usamos no avioneta sino parapente que acá eh, hay muchos para, parapentistas, uh -huh. tanto de, de sin motor como de motor, en este caso vamos a usarlos de motor porque si no el viento no te deja eh, guiarlos bien. Y lo que queremos es lanzar paracaídas, eh, vamos a lanzar paracaídas de juguetes, que tiene también, eh, bueno, calcomanías que tienen que ver con la historia, y además un número que eh, tiene un premio. Entonces vamos a hacer una lanzada, digamos, de paracaídas de juguetes por todo Quijú, claro, por Rey bueno. y todo, con los parapentistas, y ya lo la verdad es que queríamos tener 70 premios con los comerciantes, digamos, y gente del de lugar, y la verdad yo creo que se van a pasar claro. digo es, una, es precioso la verdad que eso va a ser precioso eso es el 16 de febrero Bien. después seguiría la mountain bike y en parejas que es una carrera que este año cumple 10 años que se hace acá en Kishu que es el 22 y el 23 de febrero en el club estrella del sur eh, luego viene la movida esa que les decía hoy de, de sin pavimento sí. que tiene que ver también Eh, yo no lo tengo tan claro todavía porque no, no ha salido la, el, la información, pero creo que tiene que ver con lo mismo que se hizo para las escuelas y la movida que se hizo con Viera y con Fede Reyes, pero encarado para personas grandes eh, y, y además también creo que se incluiría el paseo arqueológico, que acá también hay una historia arqueológica sí. eh, interesante, que es obtener el parador chico en el Camino del Indio, donde... Eh, los que conocen Kiyu saben que toda la vida se ha encontrado desde boleadoras, eh, flechas y cosas que tienen que ver con el, con el pasado. Bueno, eh, también lo tienen en cuenta en esta movida de Sin pavimento Eso se, eh, se va a hacer el 23 de febrero. Después vendría el primero de marzo, que es la Night Train Kiyu, que es una carrera que también todos los años se, se realiza eh, acá en Kiyu, no me acuerdo cuántos años. Eh, con distancias de 10 y de 5 kilómetros, una carrera nocturna por la playa y por la y por las barrancas, por arriba, que es muy linda. En el caso del Mountain Bike Tissue y la 930 Tissue, decir que tienen premios especiales por los 70 años, ¿no? Claro. Eh, digo, ahí como que se acopla un poco, ¿no?, en cosas que ya se hacían antes, pero... Eh, ...con algo que tenga que ver con los 70 años. Claro. Después viene otro torneo de tejo, vuelven a hacer que tiene que ver con el año de creación de ellos... ...que también tiene premios especiales por los 70 años, que va a ser el 8 de marzo. Bien. Tendremos carnaval por la intendencia, que todavía no tenemos la fecha exacta, pero creemos que es en marzo. Eh, tenemos la muestra de Paola Reyes, de la artista plástica Paola Reyes... 14, 15 y 16 de marzo. Tenía otra fecha, iba a ser para eh, el fin de semana del Día de la Mujer, claro. porque justamente trata de ocho mujeres grabadas en la memoria de un pueblo, así se llama la, la sí. muestra de Paola, pero se corrió para la última fe, eh, semana de los festejos, por un tema de, de lugar y... Bien. disponibilidad. Está bien, igual sí, es en bueno, el mes. Y ese, sí, sí, ese mismo fin de semana ah, estamos organizando todavía, nos ha terminado de organizar, eh, pero tenemos, vamos a tener espectáculos musicales, una feria, la gente, por ejemplo, de la, eh, ya lo diré, de la subcomisión de ciencia quiere hacer un stand mostrando todo lo que se trabajó, teniendo fósiles, y eso para mostrar a la gente, eh, la gente también creemos que vamos a tener Eh, hecho por parte del Canal de Libertad que nos iba a ayudar con el tema de un documental con todo lo anterior eh, para poder proyectar, bueno, muchas cosas. Bárbaro. <ríe> Me cuide tiempo seguro. <risa> o sea que esto va hasta mediados de marzo, obviamente. Exacto. Nosotros le decimos sí. a los oyentes que alguno pregunta, bueno, ¿y a qué hora está tal cosa o a qué hora está tal otra? Nosotros vamos a sí, ir bueno. anunciando en el correr de los días las fechas, las, los horarios... Eh, por supuesto que desde ya les pedimos a ustedes que cuenten con nosotros para la difusión eh, a medida que, que van pasando los días. Eh, acá nos pregunta Héctor si está prevista la edición de algún libro sobre los 70 años de Quillú. Hola Héctor, mira no, eh, verdaderamente eso no se ha visto, pero sí hay mucho material claro. que estamos eh, recolectando. No está previsto ahora, pero va a haber que hacerlo. Sí, me Porque, parece que sí, ¿eh? Sí, Sí, porque, por ejemplo, estamos preparando un tríptico con eh, hitos históricos y en el hito histórico pues, tenés que poner nada, se, se, se inaugura tal cosa en tal fecha, se hace tal, pero no podés contar la historia, ¿no? Claro. Entonces ya, ya vimos que tenemos la necesidad de contar la historia así y, y, y las carturias seguramente sean un puntapié como para, para esto también, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Sí. Viviana, la verdad que eh, es un gusto conversar contigo, eh, poder compartir sí. todo esto con la audiencia, me parece que vamos a aprender mucho en este tiempo de, de los festejos. Son bienvenidos y para ustedes también es su casa, no porque tienen un lugar precioso ahí, con Alejandro en el Parador y en el Parador Suri que también se prenden todo esto muy bien y que, que nos ayuda mucho también ¿eh? está muy bueno, está muy bueno bueno, a la comisión que cuenten y a vos obviamente, vos sos bueno, de la casa contá con, con la radio, por supuesto muchísimas gracias a todos y saludos a todos los que están ahí que conozco y a los que están no están ahí que también conozco muy bien, muy bien <risa> te mandamos sí. muchos saludos, felicitaciones por todo este trabajo, esto no, no surge de la nada acá hay mucho trabajo atrás, es evidente Y estaremos sí. conversando en próximas semanas. Muchas gracias. Viviana ¿eh? Bernat estuvo en la 36.